Gallego, ayer hablabas de él en la transmisión. Sí, dije que está preparándose con todo, que es un... Está strong, está fuerte, está bárbaro poniéndose a tiro, porque tiene ganas de jugar. Es Pablo Moldú, eh, Pablo, José Montesano, Fabián Pérez, Matías Traversa, te saludamos. ¿Es así como lo dice Gallego? ¿Está, ¿Está para volver? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí, es así. Estoy... En realidad yo después de que dejé Comodoro la temporada pasada... Eh, no paré, yo venía de una temporada complicada donde había dejado, donde no quería un tiempo no quise jugar y decidí después de Comodoro ponerme a laburar para, para estar mejor para sentirme mejor y poder jugar así que ahora me estoy entrenando estoy, estoy con ganas de, con muchas ganas de nuevo bueno, ¿y, y en qué etapa estás? ¿estás para, para volver ya? ¿para este de acá un mes? ¿para esperar eh, después del receso? no creo yo creo que estoy listo creo que estoy bien eh, creo que lo que lo que me va a dar eso que me está faltando hoy es la competencia misma uh -huh. el hecho de, de, de jugar estar entrenar con gente de élite pero yo por suerte estoy en un lugar donde donde se respira básquet yo estoy en Sun Chales eh, sí. voy a, al club Libertad que me abrió las puertas de manera extraordinaria la gente de Libertad conmigo ha sido maravillosa y entreno, no con el equipo de liga, pero sí con los reclutados, con los juveniles, puedo trabajar en la parte física, basquetbolística, eh, en un lugar donde donde se respira básquet, donde, donde donde puedo estar cómodo trabajando en alto nivel. Entonces, te digo, lo que me falta por ahí es la competencia misma, pero pero me siento bien, me siento físicamente bien y, y con ganas. ¿Cómo está? ¿Qué hace el este gallego? ¿Cómo, está, Pérez, estála, ¿Cómo anda? ¿Qué hace? Bien, bien. ¿Cómo está Pablo Moldú, hombre, más allá del basquetbolista? Que está con ganas, que está con, con fuerzas, que está entrenando, que tiene, que, que está con... ¿Cómo están Pablo Moldú, hombre, persona? Yo, eh, por suerte, estoy muy bien. Estoy pasando un momento muy bueno, personalmente. Estoy con un emprendimiento nuevo, estoy haciendo un negocio en Sunchales, estoy entrenando, puedo disfrutar mucho de, de mi hija, de mi novia, de estar de estar tranquilo acá en Sunchales. Es, la verdad que lo estoy aprovechando mucho. Nosotros mucho tiempo... Pasamos fuera de casa a lo largo de nuestra carrera y ahora tengo este periodo de estar acá donde lo estoy aprovechando. Si bien tengo muchas ganas de jugar y, y de estar otra vez en el run run y competir, esa, esa competi la competición que te falta, que me falta a mí, eh, estoy muy bien, que, que no me puedo quejar. Eh, pregunto esto porque es muy importante en cualquier actividad, no solamente en el deporte profesional o de alto rendimiento que la persona esté eh, bien con con bueno, con uno mismo y, y, y que pueda llevar adelante la actividad de la mejor manera posible y por ahí tuviste una etapa donde tuviste algunos este problemas como nos pasa a todos, como tengo yo, como tiene José, como tiene Matías, como tenemos todos. Yo no todos. tengo, yo no tengo. <risa> no. Yo no vos, tengo. Vos lo pensás, vos los pensás, <risa> a veces los problemas. Déjame, déjame continuar, no me hagas hablar. Este, y y y por eso pregunto y, y quería saber cómo, cómo te encontrabas, ¿no? No, no, estoy bien. Sí, seguramente he pasado momentos difíciles. Todo el mundo lo quiere y por ahí reestructuré un poco en mi juego. Terminé no, no contento alguna temporada, viste. Después encima me tocó una lesión fea para otra media temporada. Sí, y la Así cabeza de que... lesión a veces también con esas cosas. No, me, me, se me se me se me juntaron un par de cosas y la pasé feo. Por suerte ya ya estoy bien. La, la temporada pasada terminé bien. Fui a Comodoro donde donde yo era feliz también, viste, con amigos, a estar tranquilo. Qué importante y, eso. Y, sí, sí, sí, me parece que yo cada vez que, que necesité volvía a Comodoro a jugar. Cuando volví a Europa, que tenía ganas de jugar mucho, volví a Comodoro, salimos campeones. Ahora que necesitaba volví a Comodoro y, y bueno, toqué y ahora desde después de ahí no para de entrenar, estoy contento, estoy con pila, he aprovechado este tiempo para, para estar tranquilo acá en Sunchales y ahora tengo ganas de jugar, la verdad es que tengo ganas de jugar. Pablo, soy Matías Traversa, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? El, el, ¿El vínculo que vos tenías con Sionista era por dos años, por la temporada pasada y por esta? ¿O, o el contrato con Sionista no no lo tenés más? Al contrato no, no lo tengo más, era Ajá. por dos temporadas, pero llegamos a un acuerdo con, con Sioni y, y los dos contentos, supongo, por lo menos yo contento y, y las veces que hablo con Benjo y la gente del club no hemos tenido problemas. Eh, tenía dos años de contrato, lo resolvimos en su momento y, y ya está. Otra de las grandes dirigencias, ¿no? La delionista de Paraná. La verdad es espectacular. No no no tengo no tengo más que palabras buenas para la gente delionista, para para Benjo y su gente. Eh, me trataron bárbaro siempre. Llegamos a un acuerdo en el momento que teníamos que llegar y, y bueno eh, no no no no hay más que palabras positivas. Sí, sí. Tener preferencia Pablo por un equipo o, o lo que venga y, y veas la propuesta deportiva y económica vamos a cualquier punto del país. No, supongo que que será cuestión de, pues, yo ya tengo una edad y una, y una cierta eh, preferencia, pero pero bueno hay que, quién, no es lo mismo que cuando empezaba la temporada, que no son como cinco o seis meses, que diez meses. No, claro. Y, y bueno ahora ya de, de, de estar un poco abierto, no tengo, sería cuestión de evaluarlo, ¿no? Pero pero pero no es lo mismo ¿no? que al inicio de la temporada, eso es claro si Va. te conseguí si te conseguimos algo con José Montesano no nos llevamos la comisión nosotros no, no? bueno por supuesto Dios. viene ahí para todos bueno, bueno. no no no a mí en esa en, en esa lo no me sume pero digo está bien en, está bien en Sunchales, eh, disfrutando más de la vida y de todo lo que te está pasando y Comodoro siempre te hizo bien Tiene que ser uno de esos dos. Bueno, no, no, en realidad no tenemos nada con ninguno de los dos. Los dos están muy bien y, y trabajan de manera seria, así que eh, no, no me quiero candidatar en ninguno. Nah, no, no, no. Pablo, sí, son dos lugares que me hacen feliz. Claro, ¿sí? que te hacen bien, que te hacen bien. Y Comodoro son lugares donde claro. me hacen feliz. Yo salí campeón en los dos lugares. Uh -huh. eh, tengo el mejor de los recuerdos y, y los quiero a los dos. Uh -huh. eh, pero bueno, yo soy un jugador profesional y Y donde, donde crea que conviene mi carrera y donde donde lo deportivo lo económico y lo humano me cierra pablo si lo ves al gringo pelúsi por Sunchales, chales feliz cumpleaños de parte que nuestra que, que hay que escribirle que hay que llamarlo hay que llamarlo sí, hay que yo ya lo llamé ya lo llamé le le, le mandé un mensaje de de feliz cumpleaños el gringo cumple 34 mira, mira. 34 cumple el gringo que por estas horas dicho sea de paso aprovechamos y contamos también está este bueno definiendo algunas cuestiones de, de su vida profesional y, y, y que no es fácil eh, para para un tipo como como el gringo no que entiende eh, el deporte y la vida de una sola manera de ir al frente de pelearla siempre entonces también está está en esos momentos que hablábamos un poquito hace un rato con pablo donde la cabeza este no está tan ordenada capaz o no o no o, o tiene que tomar una decisión y por ahí está un poquito trabado, pero seguramente va, va a resolver lo mejor para él lo, y para su lo vida. Mejor, lo mejor que puede hacer desde mi lugar, y se lo digo a él también, es tomarse el tiempo que sea necesario, porque, porque estas cosas esto, se deciden con tiempo. Uh -huh. Exacto. Y, y se piensan y con tranquilidad, y, y él es un tipo que todo el mundo lo quiere, que todo el mundo él mira lo mismo... de él. Lo mismo que le dijiste vos, se lo dije el otro día en, en Corrientes. este Estamos hablando del gringo Pelucci que, este bueno, tuvo doble eh, rotura de tendón de aquí, uh -huh. en, en el mismo tendón, sí. de la misma pierna, y, y que está viendo a ver si si vuelve o intenta volver a jugar al básquet, o se retira definitivamente, digo esto para la gente que por ahí no está tan en el tema, y que no se está escuchando, y que por otro lado también él ahora está disfrutando de otras cosas de la vida, Eh, al no ser ya un jugador profesional eh, con en actividad todos los días y, y también debe tener sus temores y sus mi miedos de, de que le vuelva a pasar lo mismo no así que bueno yo le dije exactamente lo mismo ¡Pablito! nada queríamos estar con vos en este momento sos un tipo muy querido en la mente también este así que te decíamos José Matías Diego sí, Jessica lo mejor tú, lo mejor lo, lo mejor lo mejor lo mejor para vos y para tu carrera Bueno, muchísimas gracias por acordarse, eh, siempre disponible, si, si aparece algo lo charlamos después nos lo llevamos todos juntos. Estamos buscando algo, en cuanto tengamos algo te, te llamamos. <risa> bueno, dale, dale, dale. Gracias. Suerte Pablo, lo mejor. Un bueno, abrazo para todos, Chao, chao. Bueno, eh, seguramente es un chales a través de FM Nuevo Mundo, escuchando la charla con, con Pablo Moldú.